Una familia en Villa Castells perdió todo en el incendio de su casa. Los vecines organizan colectas solidarias para conseguirles ropa y los elementos básicos para poder vivir. Las llamas ganaron con gran velocidad la casa ubicada en 495 entre 6 y 7, y por circunstancias que todavía se investigan, terminó reducida a escombros. Se trata de dos chicas adolescentes y su papá, quienes se encuentran viviendo temporalmente con sus vecines, pero necesitan ayuda urgente. En ese marco pidieron que todos aquellos que puedan colaborar acerquen sus donaciones a la calle 495 y 6. Fuerte rechazo al servicio cívico voluntario a cargo de Gendarmería. El Gobierno Nacional publicó una resolución que crea un servicio cívico voluntario en valores que estará a cargo de la Gendarmería Nacional. Será de inscripción voluntaria para jóvenes de entre 16 y 20 años. Abarca a chiques cuya formación debe estar a cargo todavía de la escuela secundaria. Opositores y organismos de derechos humanos cuestionaron la resolución. Radio Futura habló con Sandra Rayo, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Yo no sé cuánto efectivamente se va a implementar. Esperemos que no, esperemos que sea juegos artificiales para las elecciones. Lo que pasa es que son juegos artificiales muy peligrosos, digamos. No están jugando realmente con el orden contralor del democrático, digamos, están poniendo en jaque ciertas garantías básicas que habíamos construido como piso en Argentina. O sea, hoy se va a generar un programa piloto que se va a convocar a 1200 jóvenes, la verdad que la incidencia va a ser mínima, pero lo que importa es el límite que corre en términos ideológicos y en términos políticos. Un servicio que informa más cerca. APSA informó que habrá cortes de servicio en La Plata, Berizo y Ensenada. Habrá faltante de agua potable en la región debido a trabajos de ajustes en la sala de bombas de agua de APSA. Según informó la empresa, el corte durará desde las 9 de la mañana hasta las primeras horas de la tarde, mientras se realicen los ajustes en la sala de bombas de agua cruda en la planta potabilizadora de Punta Lara.